Cosas finas, caserita, mote, chocho y albergita, no se vaya aquella pita, le daré yo mi bonita. Cosas finas, caserita, mote, chocho y albergita, no se vaya aquella pita, le daré yo mi bonita. Muy cara está la vida, procure economizar y no se deje engañar salón cababanida que le quiere